LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA PARA EVITAR EL CONTAGIO Si te enteraste que tu vecino o vecina tiene síntomas o le recomendaron no salir, no te quedes mirando por la ventana a ver si le sorprendes yendo a la compra. Pregúntale si necesita algo. No te llenes la boca hablando mal de él o ella, porque tuvo que salir y se contagió. Y según tú es su culpa. No seas policía. Si ves gente en la calle caminando por tu barrio. Intenta no sospechar lo peor. No llames al 112. Igual tenían que ir a trabajar. No todos pueden quedarse en casa. No seas policía. Si tienes que salir a hacer la compra, no intentes buscar en él o la que está a tu lado una posibilidad de contagio. Saluda, entabla conversación. Los otros no son tus enemigos. No seas policía. Si te encuentras a alguien que vive en la calle, no te cruces a la otra acera temeroso. Si puedes, sal de tu casa con algo de comida, un trozo de pan extra, un poco de agua en una botella. Seguro a alguien le va a servir. Tal vez, en momentos como estos, te nace la empatía con alguien que no sea un familiar. No seas policía. Evitemos el contagio de... Policía virus. Es un virus que después no se te va. Eta bueno, ben pues, gaude berriro ere, berriro ere eh, asteko irratzaio honetan Gaurkoan berriro saiatuko gara Ea irratxoio guztia egiten dugun horrela del tiron araso teknikori gabe Eta gaurkoan jende gutxiago daude da, elkarrekin Zik dabil titi Gaur titi Aupa, gente, peña, ratzaldeon, beste azte bat hemen gaude Eta irati zumo litro bate daten Se la andará más suastea. Ondo. Ondo. Irakurtzen, bideoak ikusten eta txakurrarekin jolasten. Bueno, pues vamos a empezar a, a comentar las noticias que hemos visto que nos han parecido relevantes esta semana y quién tiene por ahí La noticia de la semana pues yo tengo dos eh, la primera es la de la que dijimos la semana pasada pero que no se, creo que no se grabó y es bastante importante es un artículo que se titula lo podéis buscar en el salto diario es un, es un bonito es una buena página web un buen diario y ahí sale se titula la que la, la, la masacre que También. la patronal no quiso evitar y se basa de Todo esto cuando empezó todo esto en italia antes de que empezara todo esto en italia o sea dos semanas antes de la catástrofe ya las o sea, para, para situarse hay que primero entender que se está colocado en el, en el norte de italia en Bérgamo, que es justo una zona de lombardía y ahí hay, hay mucha zona industrializada mucho mucha empresa mucha mucha industria entonces cuando empezó todo Eh, ya los alcaldes de esas ciudades pequeñas o eh, industrializadas perdón eh, ya decían que lo mejor era cerrar lo mejor era parar toda actividad económica pero las patronales se unieron y desde de esos, de esos tres, cuatro pueblos de, de dentro de lombardía de la zona de veramo se unieron y dijeron que lo mejor era que no se para la actividad económica que no era para tanto que no era para tanto que no era para tanto y soltaron una serie de calumnias que consiguieron bajo presiones a esos, a esos ayuntamientos, pues que no se cerraran esa actividad económica y lo que ha debido pasar es que eh, ya pues vino el virus y viró, cuajó ahí, en ese, ahí fue el foco, de hecho, en, en el norte de Italia y cuajó de tal manera que había gente en esos hospitales que estaba por una simple hernia de cadera que se murió por coronavirus porque se contagió tanta gente en los hospitales que eso fue terrible y que en comparación con marzo del año pasado se ha muerto un 400% más de gente. Y ahora se está empezando a descubrir el pastel, pues de que los ayuntamientos están diciendo que ha habido muchas presiones por las patronales, muchas presiones por la a nivel estatal, pues para que no se cerrara esa esas en que no se cerran esas empresas. Entonces, los que han pagado el pato han sido esos trabajadores y trabajadoras canidos que, que después de ir a trabajar han ido a sus casas y han contagiado a todo Cristo entonces ahora se está descubriendo todo el pastel y ha sido pues es una masacre porque ha debido de morir muchísima gente todos de pues ya sabemos quiénes, no los más pobres los más como siempre desfavorecidos y esa es una noticia que es bastante importante de comentar ¿no? cuando el dinero se pone por encima de la vida y se encubre con todo lo que todos los medios de comunicación pues pasa esto. es es noticia pero tampoco es nada nuevo ¿no? no no eso no es nada nuevo porque aquí eh, en el supuesto supuestoasis vasco también eh, se ha visto que él el, bueno, el, el representante de máximo de congebasque básicamente se, salió con el mismo perfil diciendo hace ya unas semanas diciendo pues que no era para tanto y que aquel que estaba enfermo pues que de nada servía curable porque pues porque igual no merecía la pena curarlo. ¿Con el con qué propósito pues el único propósito es que sus sus empresas o el re, esas empresas a que él representaba pues no cerraran esto es una perspectiva totalmente egoísta ¿no? que se lo mira al bien propio que es verdad ¿no? que si no cierra, pues ellos se van a enriquecer eso es, es, tiene razón pero obviamente a, a la contra se va a morir muchísima gente entonces es una perspectiva muy egoísta Bueno, pues más noticias. Otra noticia yo tengo es la de eh, lo que está pasando en San Francisco, que es un barrio de, de Bilbao, en el que hay muchísima inmigración, entre comillas, porque viene hay mucha gente que es racializada, ¿no? que es en plan negra y es eh, marroquí, y de ese, es de ese perfil. Entonces lo que está pasando es que mucho, las aso asociaciones de vecinos básicamente han sacado un comunicado diciendo que pues de que eso hay casi que es un está, es, es nivel de estado policial lo que hay dentro de san francisco pues de que hasta tal punto de que a gente blanca no le, no le paran por la calle pero a gente que es marroquí así ya sí le paran por la calle a ver de dónde viene a dónde va con malos tratos con malos malos tratos no tiene por qué ser pegar sino ya el simple hecho de parar y gritar de dónde viene esto soy eso ya es una agresión racista Puede ser una agresión racista Entonces, eso a escala de todo el barrio Como está pasando pues Los los, eh, los de las diferentes asociaciones Han unido y han, han sacado un comunicado Diciendo eso ¿Por qué también? Porque hace tres semanas así Famoso se hizo un vídeo En el que salía una persona Que estaba totalmente O sea, que la policía Le intentó reducir eh, de, Igual, demasiado Bueno, de, seguramente no o sea, Demasiado violentamente Como se veían las imágenes Y luego se vio que su madre, la madre del detenido, salía también a decirles que, que le dejaran en paz y a la madre la dejaron, pues, cao. Entonces, eh, la gente grabó eso, pues, para un poco eh, controlar cuál era, o sea, para ver lo que estaba pasando. Y lo que ha pasado después es que la policía ha ido a donde esas casas, una vez después de que el revuelo pasara, ha ido a donde las casas de esas personas que grabaron, que fueron más de uno, o sea, fueron seis o cinco, Y les han dicho, muy amablemente les dijeron, que les iban a multar por eh, difundir la imagen de esos policías ilegalmente. Entonces les han clavado un pastizal de la leche y al fin y al cabo lo que, lo que hay detrás no es eh, solamente... Tú puedes estar de acuerdo ¿no? en que no se difunda una cosa, eh, una imagen, pero lo que hay detrás no es eso. Lo que hay detrás es que te estén cerrando la boca para dar más inmunidad a, a ese sistema que está pasando ahora. Bueno, esos abusos policiales han existido de toda la vida lo que pasa es que ahora están a sus anchas por la calle ¿no? son los seriffs del apocalipsis este pasado viernes 17 era el día de, de internacional de, de los campesinos y de las campesinas ¿no? entonces eh, vía campesina que es una de las una de las no, la organización más importante ¿no? a ese nivel Pues sacó varios vídeos y varios comunicados conmemorando esa, esa fecha y recordándonos que, que recordando a esos pequeños productores ¿no? que la mayoría de productores es el primer sector que es el que alimenta a la población no la importancia que tiene y más en esta en estas situaciones y también recordando que la, la soberanía eh, alimentaria y ¿no? la, la importancia que tiene Pues porque, sobre todo en estos momentos en los que eh, estamos en confinamiento, ¿no? Las huertas cercanas, los campesinos de, de, de cerca, los pequeños productores, ¿no? ¿Qué, qué importancia tiene eh, reforzar a todos esos pequeños proyectos? Porque son la base de, de que estemos vivos, ¿no? y recordando también que, que estemos en casa, pero que no nos queremos callar. La otra noticia es que se supone que a partir del 27 de abril ya podrán salir los niños en Escalherría a la calle. Han dicho que igual hasta los 12 años, ahí está ya el debate que yo ya he visto mogollón con qué pasa con la gente adolescente, qué no pasa, por qué solamente los menores de 12 años. Pero parece que eso al menos, después de que mucha gente haya pedido, va hacia adelante. Bueno, pues ahí se ve... Ahí se ve esa, esa medida, a ver cómo... Si saldrán los niños ahí en tromba. ¿sí? Bueno, y para... Pasamos al tema del día, ¿no? La, la semana pasada estuvimos escuchando a Gabeta a Sotoki, ya Sotoki efectivamente. Y, y esta semana tenemos otras dos entrevistas. Esta semana nos nos toca entrevista, nos toca entrevistar, a, nos entrevistar a, a la frutería Marta 1978 y a Tomás de la Pinta. Que desde aquí queremos darles las gracias por habernos atendido y haber compartido sus sus opiniones con nosotros y nosotras. Así que la primera, aquí va la primera entrevista, que es la de Tomás, eh, de La Pinta, y espero que os guste, y a ver, a ver, y espero que os guste. Siendo comerciante de Trapagrande, bueno, una taberna bastante conocida, ¿no? El hecho de haber ahora cerrado las puertas, pues, ¿qué tal? Pues, se lo hablan bastante preocupados, pero bueno, al final no es, no es una cosa que necesiten nuestras manos, pero lo que tenemos es bastante preocupación por por por esta demanda, pero esto a la final vamos. Sí, porque en principio la situación cuál fue, ¿no? La situación fue que hace 2 semanas ya igual cerrasteis, ¿no? Sí, cerramos, bueno, nosotros eh segundos nos dijeron el no sabes, el estado ha a público que tiene que ser que el domingo no podemos abrir. Decidimos cerrar a, a mediodía porque ya ya el viernes estábamos con el run run, abrimos todo lo que pasaba y ya a mediodía sí, sí. decidimos cerrar eh ya la gente estaba se había quedado en casa, era lo que se veía venir. Pero yo aún así está, hemos estado viendo que hay diferencia de igual otros negocios que han cerrado y ya estaba, en vuestro caso ha sido mucho más, ¿no? Humano en el sentido de que, joder, estáis dando estáis dejando pues recursos para que la gente pues pueda utilizar vuestro wifi, ¿no? O vuestras cosas así. Sí, bueno, sí, a, a, so... a ver, al final, ¿sabes? nosotros estamos Tenemos cosas que a nosotros no nos genera ningún tipo Quiero decir, que para nosotros no nos supone nada Porque es una cosa que, por ejemplo, el wi yo lo tengo pagado ¿Sabes? Entonces, yo lo tengo puesto, no lo voy a pagar O sea, ¿para qué lo voy a quitar? No me merece la pena, ¿sabes? Porque yo voy a seguir pagando igual Pues si alguien se puede beneficiar Quiero decir, algo que los juegos ¿Qué me pinta a mí un montón de juegos en el cajón? ¿Sabes? No, si puedes hacer que la gente Pues va a de estar en casa Que tenga la situación un poco más desahogada ¿Sabes? te de mata el rato, pero al final, tres semanas es que ya te casas de todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Habéis pensado en hacer algo, pues, viendo cómo está ahora el patio, ¿no? Y que no se sabe cuándo, ya llevas tres semanas, claro, no es lo mismo estar en una empresa, como quien dice, grande, que en una ser a un autónomo. Aquí esto, yo creo que los demás lo vamos a sufrir, somos los eh, los autónomos y los, y los de pequeño comercio. No, a ver, los de los bares, los de las tiendas, porque hay decir, porque al final, Eh, te han mandado a alerte, pero cuando vuelva, va a seguir que lo no curro, has tenido ingresos, Nos, te, los que tenemos, los que somos eh, digamos, aut eh, autónomos, nosotros estamos a ingresos cero, lo único que tenemos son gastos. Son gastos muy tochos, además, ¿no? Y y nosotros, además, ahora... bueno, luego, claro, luego depende de los empleados que tienes, nosotros tenemos tres empleados, claro, son los seguros sociales, eh, hasta el 15 de marzo pues tenemos, que, pues tenemos que pagar la nómina y seguimos pagando los seguros sociales, ¿sabes? Eh, más la luz, más el agua, más el... El, el, el internet el eh, autónomos, ¿sabes? Hay que llegar, eh, el ASDAE, tío, el ASDAE nos no sigue pasando, siempre los autónomos, ¿sabes? Sí, eh. Joder. ¿Y ¿Sabes tal... es qué? Nosotros tenemos muy bien de casos que es que son como comprometidos, digamos, ¿sabes? Sí, sí, que, que al no, fin y al cabo... O sea, que ya... decir, vea, no, no, nos tenemos que son sí o sí, o es sea, así, sí o sí. Y las, las, bueno, el tema de las ayudas por parte de las instituciones de momento ya están puestas, ¿no? Lo que pasa que sí, para acceder a, a ellas... Es mucho peleo y también eh, lo que te hacen es que te avalan. ¿Qué significa que te avalan? Que tú, por ejemplo, si tú eh, vas a pedir dinero al banco, tienes, tienes que avalar con tus propiedades. Esto es que avala el Estado. No es que te ponga dinero. Si te la, la, Oye, efectivamente, eh, estoy... Este negocio está 6.000 euros. Bueno, pues yo le avalo en 6.000 euros. Pero sí. yo al final tengo que negociar con el banco los intereses y todo, ¿sabes? Mm. Porque el, el banco es el que te va el que va a saltar la, la tela y, y te va a poner las condiciones, ¿sabes? Sí, y luego, aun si llegas, aun llegando a, esa, a esas condiciones, o sea, ese papeleo que ya tienes las ayudas, eh, lo que se ve es que en, en igual en vuestro caso, igual ya no. Si sí, sí es que conseguís esas ayudas, pero en el caso de que de comercios que están que han abierto hace poco y que se han endeudado, esas ayudas valen, pero no son suficientes como para, ¿no? O sea no, que no, no, no, eso, eso, eso, eso es un parche, porque tú, cuenta que lo que te dejas eso tienes que devolver ¿eh? en 5 o 6 años, o sea, son 5 o 6 años más al mes. Claro, igual dicen, yo, eh, por lo que tengo dicen, pues el, primera, el primer año pagas 22 al mes. Sabes, 22 al pero luego dentro de los 400 es pagar X, ¿eh? lo que tú quieras. Luego también hay que, hay que reconocer que en, lo que es en, en, aquí en Euskadi lo tenemos mucho mejor, porque tenemos también las ayudas del carri. Tenemos las del ICO, que son las estatales. luego tenemos las del carri que tienen, que están bastante mejor, ¿sabes? Nosotros tenemos dos tipos de ayudas. Uh -huh. Llevamos las del gobierno vasco, las del cargue, que están bien, bien, mejor que las otras. Y yo creo que del ICO. Que tú, por ejemplo, eh, estás en Burgos y eh, son las del ICO, sí o sí, uh -huh. sí, sí, sí. Aquí, en ese aspecto estamos Algo mejor, pero... Claro, pero tengo que decir que no dejan de ser parches. Pero, ¿sabes? Si aquí que... Yo soy de que los que que solucionar... O sea, bueno, solucionar esto no. El solucionador tiene que ser el Estado. Pero es que es muy complicado. Pero los que tienen que meter pasta aquí son los bancos, ¿sabes? Porque ya se les rescató. Entonces, eh, que tienen... ellos son los que tienen que rescatar al ciudadano. ¿Entiendes? Sí, sí, sí, sí. Porque el Estado ya rescató a ellos. Y ahora eh, ellos tienen que ir al rescate del Estado. Porque es que cuando... También es que es, es muy complicado. Cuando dicen lo de... Es que eh, hay que quitar la cuota de autónomos, eh, hay que eh, dejar de pagar impuestos y tal, vale, pero ¿quién va a pagar a los sanitarios que están ahí currando? A la policía que sabe la gente, eh, sabemos aplaudibles a las 8, ¿sabes? Pues uh -huh. La gente cobra del Estado, ¿eh? ¿Quién va a pagar las pensiones? Uh -huh. El Estado. Es que es muy complicado, tío. Es que es una situación que no ha vivido nunca, ¿sabes? Sí, sí. O sea, ahí es lo que también está preguntando sí, más chico, gente. Si se dejan de pagar impuestos, el Estado deja de recaudar. deja de recaudar no puede, no puede llegar a todo. Pues de todas maneras es lo que tú dices, ¿no? O sea, en esta crisis de aquí está sufriendo todo Cristo, todo el mundo, pero los que más van a sufrir van a ser sin duda sí. la, los, la, los comercios pequeños. O sea, sí, está sí. Claro, que claro, claro... Eso es, claro. Que, que un mercado, una por ejemplo, un, una superficie grande, sí, te de te aquí va a salir. Uh -huh. o sea, toda la gente que se va que ERTE va a seguir cobrando el 70% pero va a el Estado sí, sí, sí, sí. O sea, es otro gasto más añadido pero quiere decir que tú al final trabajas en una empresa tal, es que tengo un mando de ERTE, te vas para casa con el 70% también estás gastando menos en casa si tú vas a ganar pruebas adquisitivos, ¿sabes? sí, sí, sí si sí. sí, ya digo que la, esto lo, lo, lo vamos a comer somos los autónomos. Y de todas maneras tenéis desde Baturix ya ha pensau hacer de pregunta. De sí, sí, pues eso, pues se o sea, a ver, todavía no he hecho esa acción pequeña de, de esto, pues eh, Sí, bueno, que hacemos, la, hacéis la, ha conseguida conseguida lo que podéis. No se ha pasado. He hablado he con el ayuntamiento pues para pues, para que los impuestos que están dentro del de es que, de ayuntamiento que, no, nosotros no pagamos muchos impuestos al ayuntamiento. Por ejemplo, los bares iban para terraza y luego agua o sea, Alcantarillao al y y basuras, pero que va con que pagamos bastante, pero que va con la factura del agua. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí, sí o sea, con el Ayuntamiento para que eso nos por pues los o, o la parte sí. proporcional lo que sea. Sí, pero es lo que tú dices, no, o sea, aquí lo que viene tiene que ser más de arriba, ¿no? O sea, más a nivel de instituciones de sí, a nivel Vizcaya, sí, sí. Euskadi y a nivel estatal. Y, ¿no? y, claro, y los bancos o todos los bancos con préstamos, ¿sabes? Pero préstamos que ya tenemos. ¿Y cómo veis el, el futuro en el sentido qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, no se sabe nada de aquí a cuándo se va a abrir... No tengo ni idea, tío. O sea, es que ahí, ¿sabes? Porque luego al final, eh, esto con, con toda la, la información que tenemos y sobre información y fake news y todo, ¿sabes? O pues sea, al final ya no sabes ni, ni lo que va a pasar. Unos dicen que va a ser en junio, en mayo, otros dicen que para el 2... No lo sé, yo veo muy complicado que de, de, dejen estar en, yo qué sé, la pinta. Eh, nos dejan abrir vale pool y a la gente le hace falta sitios de reunión ¿sabes? de, de, de recontrarse con la gente de las cuadrillas juntarse y yo todavía nosotros, nosotros tenemos un local grande vale y me van a dejar a mí tener pues tengo arriba siete mesas por cuatro o tal eh, 28 sí si que arriba se junten 40 personas yeah. en esos metros me van a dejar y yeah. Sí, sí, sí, que, que puede terminar, imagínate, en mayo, pero la cosa es que cuando se pueda salir a la casi, a la calle, la gente cómo va a reaccionar estando en la calle, ¿no? Y aparte... Pero es que la gente se pueda reunir. Eso es. O sea, que eso si es lo complicado. La gente lo complicado. se pueda reunir, ¿sabes? Porque si, sí, al bar, tú tienes que estar un metro de eso y, y con mascarilla en el bar. No sé, ¿no? ¿y cómo vas a beber con mascarilla? No sé. Ya, ya, que está es... complicado. Entonces, para solucionar esto, de momento, pues eso, eh, de momento estar en casa... Y un poco concienciarse entre todos, ¿no? Pues de que hay que sí, apoyar... Sabe, salir, ¿sabes? Lo más indispensable. Yo, por ejemplo, si estaba ya salido, pues porque había quedado con una amiga que la había dejar en el parche del bar, pues se ha ido al bar, he hecho allí cuatro cosas, pero nosotros siempre hemos desmontado entero y, pues digamos, hemos hecho una súper limpieza y eso, y claro, pues ya tuvimos que vaciar todas las neveras, porque claro, toda la comida que teníamos, claro, el que vará un viernes, pues se nos un lunes, por bueno, has... Ya o sea, semana, final, con el tema de los pinchos trabajamos bien, pero tenemos todo vacío. Pero claro, ya nos con el bienes con cargado. Pues un montón de usinas de huevos, tal, pues nos bueno, repartimos todas ¿sabes? Y, pues, y ya, ya pues, aprovechamos, hicimos una limpieza general. Uh -huh. Pues eso, yo al bar he cuatro cosillas eso, y eso. Pues, y eso digo, que de momento y, estar, y, estar en casa... En el currusco, pal, pal. Bueno, y le he dejado juguetes. Bueno, Se ha ido imprescindible. yo, yo vivo en San Andrés, entonces aquí estamos mal. No, no. Eso es... La cosa es que ahora es hay que estar en casa, está claro, pero cuando se salga de aquí también un poco que la gente del pueblo esté un poco también, ¿no? Que estemos concienciados un poco de que hay mucha gente que lo está pasando mal todo el mundo y que también podemos ayudar un poco a los negocios del pueblo, ¿no? Que los están pasando putas. Unos peores que otros, unos muy mal. Sí, sí, sí. Yo digo que el negocio... Del... Eh, yo... Es que creo que va a haber gente que no va por levantada Marisiana, ¿eh? Va a haber gente que no va por levantada persiana. O va a eso, pero a duras penas, ¿sabes? Porque es que un mes sin currar, ¿sabes? No es que dices, me preparo... Bueno, y más, y gente que no va a poder coger vacaciones. O uh -huh. sea, es de locales que cerran el mes de agosto, 15 días en agosto, así que no, no es que van a poder cerrar. ¿Por qué? Porque tú calculas tu año de trabajo y dices, bueno, pues estos días, pues, eh, cierro, tal... No, no van a poder porque no, yo creo que oye, ojalá, tío, les den los números y lo pone a hacer puta madre y nos recuperemos, pero yo creo que a la gente va a tener muy complicado, tío, muy complicado la gente que tiene empresita, pues, eso, como nosotros, de tres empleados de dos empleados, de cinco empleados, ¿sabes? Eh, y nosotros, fíjense, al somos un pues, en el Valle, podemos un bar eh, es bien, porque somos un local grande y tal, pero de, tú ya sabes de fuera del Valle, locales que tienen con 10 empleados, tío, yo he de familia que trabajan los cuatro ¿Sabes? El matrimonio y los dos hijos. Y hay que sacar cuatro sueldos. Y se los cuatro a casa, tío. Yeah. O sea, y en el Valle hay pares de esos, ¿eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Yo, tío, yo lo, veo, lo veo jodido, pero bueno, a eso lo tienes. Creo que para... O sea, que el 2020 va a ser un mal sueño. 2021 tiraremos para arriba, ¿sabes? Porque la gente, la gente no ha pedido por el adquisitivo. El el, el... todo el, el pequeño... Eh... Sí, el negocio eh o sea, los que se estudian de las pequeñas empresas que nos tiene que tratar a nosotros, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Yo ahí estoy, de pues es que es caso demás. Eh. Bueno, pues ahí estaba Tomás, ¿no? De la pinta. Que, por cierto, hablando de de estas cosas que se podían hacer a nivel institucional, ¿no? El tema de las basuras y eso. A mí ya me, me han comentado bastante unos comercios que el ayuntamiento sigue comprando la basura y demás. Y que, y que seguramente los autos de no este mes seguramente eh, iba a caer a... Y van a seguramente. Bueno, pues la siguiente entrevista... Frutería Marta, 1978. Es que ricasco, Carlos, por dejarnos que te entrevistáramos. ¿Qué tal va todo, no? ¿Qué tal ves la situación? ¿Qué tal va el momento de tu tienda? Bueno, vamos a ver, mi tienda... En principio, creo que todas de alimentación estamos prácticamente igual se nota quizás un poquito más por, por el tema de, de los colegios de los niños, que cuando comen en el comedor y comen en casa, entonces se eh, puede vender un poquito más por esa razón. Eh, por lo demás, eh, a lo largo de, de la venta, bien, pero la, la compra muy mal, eh, ha habido proveedores que han subido mucho los precios, no sé si en Origen o, o en Mercado Bilbao, pero, pero se ha habido muchas veces que han subido muchísimo. Y lo demás, pues... Prácticamente igual, yo sigo manteniendo el mismo horario, sigo atendiendo igual, se llevan más más encargos a casas por, por, por gente que quizás no puede salir o no quiere salir o, o por la razón que sea y, y lo demás está todo prácticamente igual, sí. ¿Es un negocio que el tuyo en concreto... Es, bueno... Sí, es un negocio, el, el, el negocio de La Veromía va a ser 42 años y... Y una vez que ya se jubiló, pues me, me puse yo a hacer casi ya 20 años que estoy yo, y, y mantenemos a gracias la, la clientela de siempre, e incluso gente nueva, lógicamente, pues que te va viniendo, ¿no? Eso es. y lo que digo es eso, que un negocio siendo así tan pequeño, tan que, que lleva tanto tiempo abierto, que va bien... ¿no? es un comercio que ha visto muchas cosas, la crisis que hubo en 2008, todo ese sí. tipo de cosas, pero yo lo que te quería preguntar es un poco si habéis visto una situación semejante, en la que, vale, igual hay algunos comercios que de momento pues más o menos pueden mantener el tipo porque están abiertos así, pero hay otros que lo están pasando bastante mal, ¿no? Entonces es un poco sí, para ver si... Sí, sí. bueno, ver, pero una situación así yo creo que no la hemos visto nadie, ni, ni, ni más de todos sus sueños que estuvo aquí, ni... Ni, ni nadie que yo sepa lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo comparado con esto. Y, y lo peor es eh, posiblemente lo que lo que, lo, que, lo que está por venir, que eso sí que va a ser bastante más complicado. Eh, y eso sí que nos va a afectar a todos. A mí ahora mismo quizás nos va a demasiado, pero luego nos va a afectar a todos porque la crisis económica va a ser terrible. Y, y no, sé, no sé qué más comentar Sí, o sea, el tema, pues por ejemplo eso, El tema de las ayudas económicas Que os están dando de momento De momento las instituciones nada han dado, ¿no? Pero van a prometer o han prometido que van a dar una serie De ayudas, ¿no? Pues un poco para sí, sí, Ayudar sí, a los autónomos Supuestamente Sí, porque Entonces, esas ayudas eh, se supone que van, a, que van a llegar, yo creo que más en el País Bosco que en cualquier otra zona de España, pero bueno. Pero pese a que lleguen, no, el otro, antes has comentado que creo que aunque lleguen, y si no llegan, se hunden, muchos autónomos se van a hundir, porque claro, ahora lo único que se está haciendo es pagar y pagar y pagar y pagar y pagar, pero incluso en cuando lleguen... Sí, sí. O sea, en prácticamente, prácticamente, Yo, incluso con, para sí. mucha gente va a ser muy complicado Incluso muy complicado. con esas ayudas Es muy posible que aquellas personas que han abierto nuevos comercios O que estaban un poquillo ya endeudados Es muy posible que incluso con esas ayudas Ya no vuelvan a levantar la persiana ¿no? sí, a... sí, sí, Luego, no sé, un poco, eh, no sé si habéis tenido algún tipo de comunicación entre las demás fruterías, eso en principio o no, ¿No? o sea, de momento. No, yo, yo, yo personalmente no, no sé, quizás dos horas, yo personalmente no, eh, mm. seguimos manteniendo, yo creo los comercios de la alimentación prácticamente el mismo, el mismo horario y los mismos servicios que antes, Y de, de momento de Baturic, nosotros tampoco sabemos que es la asociación que no que aún ha, ha bastantes sí, comercios del pueblo. Entonces, de momento Baturic tampoco creo que se ha juntado o ha sacado un mensaje así. Que yo general. sepa, no, no lo digo por ahí porque yo no estoy asociado con Baturic, pero, pero por ejemplo mi mujer sí. Y que yo sepa Baturic en principio, que yo sepa no ha mandado notificaciones. Yo yo lo que sé de subsidios o sé sea de ayudas es por, por, por, por la asesoría que, que nos lleva que nos lleva los papeles, vamos. Vale. Jo, pues es que, es Ricasco, Carlos, no sé bueno, si tienes algo más pues, que decir, ¿no? El tema de eso, pues ayudar al pequeño comercio que bastante yo, nos cuesta. El tema de ayudar al pequeño comercio es, es, yo creo que es fundamental. Y, y la, igual que la gente valora ahora mucho vecinos es fundamental, y es fundamental el hecho de que necesites cualquier cosa y, y la tienda que tienes abajo te, la, te lo lleve a casa, ¿no? Si se paga, se paga, y si no se paga, se paga, y todo eso hay que valorarlo muchísimo, porque porque al, hay que estar a las duras de hay que también. Entonces, eh, el ayudar al, al comercio que tienes abajo, que... que, que, que que a mí me ha pasado mil mil veces gente que se ha olvidado el dinero y dejar el dinero no para comprar en mi comercio, sino porque tenía que ir a cualquier sitio, o gente que se ha encontrado o se ha perdido unas llaves y me las dejan a mí o... son detalles que al final si es eh, si el comercio está cerrado todo eso no va a poder existir entonces eh, son ayudas que, que, que lógicamente todos estamos para trabajar y todos estamos para ganar, eso es evidente nadie, nadie puede decir lo contrario pero, pero eso no lo puedes hacer con nada superficie o lo puedes hacer con un amazón o Esa cercanía, no con nadie más que con, que con el comercio que tienes abajo del, de tu casa Pues a ver, a ver cómo va la cosa Joder, Carlos, pues es eh, que ricasco, yo te que lo voy a ir a... bueno, hoy, hoy no pero mañana ha pasado claro. de... vale, descarricazlo... para, para ti para todos Carlos de la frutería Marta de 1978 desde <risa> la labor... aquí sí, estamos ¿eh? Esa, Carlos, es que ricasco Y esto es un poco lo que dicen los dos comerciantes de Trapagara, ¿no? Hombre, yo o sea, creo que, que hay que recordar que, que las entrevistas fueron hechas hace hace un, un tiempo, un par de semanas o así, ¿no? semana y pico, y que hay cosas que, esas esperanzas que yo creo que tenían en algunas cosas, ya se han visto que no. O sea, ya hay respuesta para alguna de las cuestiones que plantean como ayudas, temas de ese estilo que ya se han visto que pues eso Nosotros por nuestra parte vamos a seguir entrevistando a más eh, autónomos y autónomas, ¿no? La semana que viene tenemos pensado en entrevistar a Arima Taberna, también vamos a hemos intentar a Baturik y a Aritz de trapa bike que el otro día puso un vídeo en Facebook, un poco de desesperación, ¿no? De queja de impotencia, yo creo que la palabra es impotencia Lo mejor Yo creo que el, una de las cosas que define hoy en día a los autónomos y autónomas de Trapagán es eh, desinformación e impotencia. Bueno, y tú autónomos y en general cualquier trabajador, ¿no? Cuando no seas autónomo también eh, eso ERTE se, er, er, se convertirán en ERES o no, o ya veremos cómo está la historia. Bueno pues esto ha sido todo por hoy Seguiremos intentando Intentando entrevistar a gente O lo que surja Y poco a poco Los hierrachayos iremos Subiendo a la página web de las Y para cualquier cosa Podéis mandar email a info.gastecha.org contar vuestra experiencia si queréis o cualquier cosa no si os queréis en paro si no, cómo va la vida y también recordar que hay un grupo de apoyo mutuo que se creó en Trápaga al principio de esta crisis y el email suyo es trapagaranelcartasunsharea arroba sindominio.net Y, y bueno que recordar que eso que sólo el pueblo salva al pueblo y si no nos organizamos esto esperando las advenida no, no vamos a ningún lado ¡Ago! ¡Ago! ¡Ago! el futuro es nuestro el futuro no está escrito el futuro Eta guretzen inauz, füren nantzen, die uns The future still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now, the future still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos fan, pero más municiones posiciones privilegios y poder por encima de las personas gritos y piedras contra pelotas de goma una familia entera en la calle se ha quedado alguien que no podía más se ha suicidado un nuevo luchador torturado encarcelado esto tiene un nombre fácil es terrorismo de estado solidaridad y apoyo mutuo en nuestras armas a veces no bastará solo con palabras el futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten the future still unwritten el futuro es nuestro el futuro no está escrito the future still unwritten Oki dertraftik ea koma. The future's still unridden. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie The future's still unridden. Mortal kapitalismo. For a better world. Now, the future's still unridden.